Era un tipo reflexivo y algo callado, pero su presencia por la fuerza de sus ideas era arrolladora. No exageramos si decimos de él que fue el más transgresor, atrevido y valiente y además comprometido de todos los exploradores del misterio que han existido en España. Su particular voz era un grito. ...porque Andreas Faber-Kaiser investigó todos los misterios del pasado y el presente... ...todos los del cielo y la tierra... ...pero su voz era un alarido contra los poderes establecidos... ...una voz que siempre pretendió descubrir y mostrar lo que desde el poder se nos oculta... ...una bandera esta que llevó hasta su muerte... ...una bandera que posiblemente le llevó a la muerte... Este barcelonés, filósofo de carrera y divulgador, por naturaleza, tenía 27 años cuando comenzó su gigantesca labor. Sacerdotes o cosmonautas fue su primera obra. Meses después publicó el Cosmos, Cronología General de la Astronáutica. Casi Sofacto obtuvo el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial. Una carta de credencial con la que se adentró en la senda del misterio. Una senda que atravesó en la India, en concreto en Cachemira, esa tierra que hoy, con amenazas nucleares incluidas, es motivo de disputa entre hindúes y pakistaníes. Allí, según las pruebas que reunió, podría haber muerto Jesús de Nazaret. Él fue el primero en hacer grande esa teoría según la cual el fundador del cristianismo sobrevivió a la cruz y de Palestina emigró allí. Su libro Jesús vivió y murió en Cachemira se convirtió en un éxito mundial en 1976. Ese año hizo arrancar su gran aventura, su sueño, una revista para científica diferente. Lo cumplió y en el mercado como un ciclón apareció Mundo Desconocido. Nunca antes y nunca después una publicación periódica española reunió tantas firmas insignes. Todos los grandes exploradores del misterio pasaron por sus páginas, todos sin excepción. Hoy todos ellos siguen recordando a Mundo Desconocido como la mejor y más ilustre de las revistas especializadas que hayan existido. Seis años después, Mundo Desconocido cerró sus puertas. Siempre se especuló por qué. No importa. Lo relevante es que hoy en todo el mundo, los ejemplares de esta publicación se cotizan al alza. Son objeto preciado de coleccionistas y son, aviso a navegantes, lectura obligatoria, imperosa y exigida para todos aquellos que deseen adentrarse en la exploración de lo desconocido. Fue considerada como la una de las tres mejores en del mundo en su género y ganó, en 1980, el premio Sassinter a la mejor revista especializada. En las páginas de su revista marcó las líneas vitales de su subsiguiente búsqueda. Los no identificados por un lado, los misterios del pasado por otro mostró al público de habla hispana cientos de documentos de la CIA sobre ovnis en sus siguientes libros y viajó viajó por medio mundo capitaneó una de las expediciones insólitas que más han dado que hablar en las últimas décadas aquella cuyos rastros le llevó a la isla de Pompey, en la Micronesia, en donde se encontraban las ruinas de Montmatol. Allí, buceando en las leyendas locales, se encontró testimonios del recuerdo entre sus pobladores de las visitas de dioses a bordo de artilugios volantes en el pasado. Esa búsqueda le condujo a ser uno de los primeros seres humanos en penetrar en la Cueva de los callos. Esta investigación la desarrolló en diferentes países americanos, países en los que se asentaron civilizaciones desaparecidas, culturas que pudieron haber dejado sus secretos a buen resguardo en el entramado de túneles que recorrían el subsuelo de todo el continente. Él fue uno de los primeros en exponer al mundo esta posibilidad que hoy inquieta a arqueólogos en todo el planeta. En aquellos años 80 su abanico temático se abrió y se adentró en investigaciones que chocaban de lleno contra los poderes establecidos. Demostró que detrás de la muerte en España de 650 personas víctimas del síndrome tóxico provocado por el aceite de colza desnaturalizado, existía una horrible trama amparada desde diferentes sectores. Una trama que impidió la curación de los afectados. Se escribió un libro impresionante sobre el asunto, Pacto de Silencio, que sin embargo fue secuestrado y ocultado. Este explorador del misterio convertido en un divulgador a través de la radio y también gracias a artículos que hoy siguen dando que hablar, no abandonó esa senda de la denuncia. Investigó el origen de las grandes epidemias como el SIDA y otros virus mortíferos. Denunció que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida podría ser una auténtica conspiración mundial contra diferentes núcleos de población. Estuvo del lado de las víctimas incluso cuando él se convirtió en una de ellas. Murió en 1994 a los 50 años de edad. Dejó huérfanos a cientos de jóvenes exploradores del misterio que lo toman. Tomaron y lo toman como ejemplo a seguir, pero sus ideas sobre la presencia de seres de otros mundos entre nosotros desde tiempos remotos, sus teorías sobre las civilizaciones que estudió tan de cerca y su postura de denuncia social calaron tan hondo que hoy son inmortales.